Está esperando su tranvía con traje a rayas, corta inglés, con su sombrero de panilla y sus dos tonos en los pies. Se fue a Bolina, se fue a Bolina. Está quizás leyendo a nervo, alguien tapó bien a Martín, temblando ante la cesantía, pasa pateando el adoquín. Se fue a Bolina, se fue a Bolina, se fue a Bolina, pasaba así. Vale el café, solo un centavo, pero el centavo no se ve, las vacas gordas van dando, derecho al norte, al norte cruel, se fue a Bolina, se fue a Bolina, se fue a Bolina. de todo lo que el aire lleva se le quedaron en la piel solo los sueños que hubo en Pablo en Julio Antonio y en Juan y lo demás se fue a Bolina se fue a Bolina